Charles Fourier 1772-1837 nació en Besançon como Prudón. Fue en gran parte un autodidacta también como Prudón. Después de trabajar un tiempo en los negocios en Marsella y como funcionario en Lyon, heredó de su madre y se trasladó a París, donde desarrolló gran actividad literaria. Sin embargo, solo parte de sus manuscritos se publicaron en el curso de su vida. Fourier fue uno de los llamados socialistas utópicos. En este sentido, fue un revolucionario que luchó incesantemente contra todo lo que consideraba fraudulento ganancias excesivas en el comercio, tiranía eclesiástica y burocrática, oprimentes lazos familiares y matrimoniales. Al revés de Prudón, predicó el amor libre, etcétera. Por otro lado, fue un conservador que defendió la institución monárquica o que por lo menos no estimó que esta institución fuese contraria a sus proyectos de reforma social. Esta reforma estaba destinada a liberar a los hombres de todas las fuerzas que los han oprimido y oprimen y que les han impedido y les siguen impidiendo desarrollar las propias facultades y la propia personalidad. Los proyectos de Fourier estaban fundados filosóficamente en doctrinas sumamente especulativas y a menudo fantasiosas, como la naturaleza y sobre la historia de la sociedad humana. Según Fourier, la providencia ha creado un mundo bueno que debería seguir las leyes de la armonía en un sentido a su entender análogo a a como los astros siguen las leyes de Newton, autor a quien Fourier ensalzó grandemente. Por desgracia, los hombres no han seguido estas leyes y no han cumplido, por tanto, los planes de la providencia. La consecuencia ha sido la represión de las pasiones, de la libertad y de la personalidad. Con el fin de restablecer la pérdida, La perdida armonía Fourier propuso una nueva sociedad constituida por grupos relativamente poco numerosos por falanges agrupadas en falangsterios donde los individuos puedan desarrollar al máximo sus capacidades y alcanzar la suma felicidad. Fourier no eliminaba de su proyecto de falangsterio toda discordia, pero estimaba que esta debía ser servir para equilibrar el grupo. Junto a las bases económicas del falangsterio, Furier tenía muy en cuenta las bases psicológicas que podían hacer del falangsterio la unidad ideal humana. La multiplicación de falangsterios y en último término la organización de toda la humanidad en falangsterios era la realización del plan divino y el cumplimiento del proyecto de regeneración. Las ideas de Fourier influyeron en la formación de grupos cooperativos como un familisterio en Guis y para y varias otras comunidades especialmente en Francia y los Estados Unidos. Se estima que el llamado cooperativismo debe mucho a la obra de Fourier. Este difundió sus ideas en el tratado Le palaster u le Reform industrial, fundada fundado en 1832 y transformado en 1836. Y en la falange y en la democracia pacífica